Bienvenidos y bienvenidas a Good Show. Arrancamos el programa número 19. Soy c e l i y estoy conduciendo con v a l i y a g u s c ó m o están? Bien, ¿cómo s t á n Bien, ¿acá estamos? Bien, n a c estamos? Bien, n c ó m están? b i e c ó m o e s t á c ó m o s t á n b i e c ó m o s t á n Bien, ¿cómo e s t n Bien, ¿cómo están? Bien, n c m o están? e c ó m o s t á n b e n c m e d t á n Bien, ¿cómo e s t á e n ¿cómo e s t a n Bien, ¿cómo están? Bien, n c ó m e s t Bien, ¿cómo están? b a m o s t n Bien, n c ó o e s t á e n c ó m están? Bien, n m o s t n b e m o s t á i e c o están? Bien, bien. Bueno, me a g r a m o como t i é r c e n r a o s e 4 y i a e d i n Radio o a v r o a m c o m e n d a o s a u s t o w Empezamos con José y su columna de e f e m é r i d e ¿Cómo estás, José? Hola, Guto, ¿bien? ¿bien y vos? Me alegro, bien. bien me alegro. Bueno, la e f e m é r i d e de hoy es el Día Nacional de la Terapia Ocupacional. El 10 de septiembre en Argentina es el Día del Terapista Ocupacional, una fecha establecida en, con... en con... <risa> conmemoración del primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, que se realizó en La Rioja en 1985. Es una fecha que invita no solo a reconocer esta profesión, Sino también a reflexionar sobre su importancia en la construcción de una sociedad más inclusiva, más accesible y más humana. La terapia ocupacional es una disciplina de la salud que trabaja para fortalecer la autonomía, la participación y la calidad de vida de las personas en sus actividades cotidianas. Desde una mirada integral, los y las terapeutas ocupacionales promueven la ocupación con sentido como herramienta de transformación individual y colectiva. Guau,、wow, bueno, no, qué bien fuerte bien. todo lo que nos d e c í n Sí, y aparte, cómo nos atraviesa nosotros la terapia ocupacional, estamos rodeadas de terapistas、Mucho. ocupacionales. Sí. Así sí. que, bueno, les deseamos a todos feliz día de la terapia ocupacional. Sí, feliz día de todas、sí. las terapistas. De... s、sí, feliz día de la terapia ocupacional y a todos que nos bancan con paciencia. A las, a a las terapistas, terapistas. ocupacionales que hacen un esfuerzo por bancarnos, por todo, ¿viste?、Uh -huh. Así que feliz día para ellas. Yo tengo dos terapistas ocupacionales de mi abuela,、uh -huh. porque ella tiene e n cargada por mi mamá. Y que le d i g feliz día a ellos dos, por、uh -huh. d a n c o y a la Lía, porque ellos e s t á n d a n d o a y u d a Ok, vos conoces a esas terapistas por tu sí, abuela. Bueno, entonces les mandamos un saludo a todas las terapistas ocupacionales: a la c a m i a a todas las chicas.、Vale. Gracias. Gracias. A, las...、Ah, bueno. a la Laura, sí,、vale. a la todas. Escucha, de a una. A la Mechi, la Lore, la Sola, la Fabi, la Vale, Pame, Brenda, Brenda, Pame. Muy bueno, así que le mandamos feliz día a todas las terapistas ocupacionales. Gracias por esta fe media tan importante para nosotros. No de nada, gracias a todas las Teo. Bueno, seguimos. ¿Cómo seguimos, Sele? Ahora seguimos con Lauti y Nico, que nos van a dar las noticias de la semana. ¿Qué noticias de la semana? La vista. Santa Fe. Una implementación que puedes pagar en esta semana de forma progresiva, o sea, prepago, boleto, mediante billetera virtual o QR. O sea, hay un nuevo dispositivo en los colectivos y el boleto, como un aumento viajar, sale en 1580. Bueno, Lauti, entonces、eh, nos contás que el, el boleto aumentó. Sí.、Eh, ¿Cuánto me dijiste que está saliendo? 1.580. 1.580. Y también nos traes entonces la noticia de que hay un nuevo método de pago、uh -huh. en los colectivos urbanos. Se puede, Ahora, pagar, se puede pagar con sube,、ajá. con plástico, con recarga en los tioscos, sube digital, que es tienen que apoyar e l teléfono、sí. y w e r Y billeteras virtuales y también mercado pago. Bueno, eso está buenísimo porque ahora, si yo salgo en mi casa y me olvidé la sub en mi casa, no voy a tener que volver y, y No, no tiene que, que pagar llegue... con visa o con visa débito o gratis pago. Claro, entonces existen otros métodos de pago para poder pagar. Sí. Bueno, gracias porque l o que le es que consigo esto... a la gente es el QR, que es más fácil que lo, una aplicación que lo apoya y ya está, es fácil. Sí. Para la gente que es más fácil si no quiere decir con débito y esas cosas, es ¿eh? mejor. Ok. Bueno, gracias, Lauti. De nada. Nico, ¿qué noticias nos trajiste para hoy? Santa Fe ofrece cursos gratuitos de seguridad, c o a c h i n g y reparación de celulares. Claro, la municipalidad de Santa Fe lanzó capacitaciones en septiembre y octubre en Capital Activa con cupos limitados y con previa inscripción. También hay asesoramientos en la oficina de empleo móvil, en los barrios de la ciudad,、eh, en un curso que es de seguridad privada, reparación de celulares, emociones y talleres de coaching. ¿Y qué es lo más importante, Nico? Que estuvimos charlando que estos cursos son qué? gratuitos. Son gratuitos, así que bueno, si hay alguien de la comunidad que esté interesado en estos cursos, podría, podría esta información ayudarle.、Uh -huh. Sí, Nico, y tenés otra info. ¿De qué se trata las capacitaciones que ofrece n la Municipalidad de Santa Fe? Claro, este curso de、eh, seguridad privada comienza el 15 de septiembre, ya la semana que viene o la otra.、Eh, es un curso que cuenta con 20 encuentros que se van a dictar los días lunes y miércoles, con una duración de dos horas cada uno, y va a proporcionar a los que participen conocimientos y herramientas necesarias. Para abordar y resolver conflictos de manera efectiva, prevenir riesgos, brindar seguridad y protección a las personas. Así que, bueno, bueno gracias, Nico, porque todo esto que nos diste, la verdad es que, y, y lo mismo con Lauti, es información、eh, sí. que, la, que la sociedad la necesita, ¿no? Sí, por q u e bueno, necesitamos saber que hay nuevos métodos de pago en el urbano para estar informados sobre lo que pasa en nuestra ciudad.、Sí. Lo mismo con los cursos.、Sí. Y, bueno, ¿qué tenemos que decir que es importante? Que son gratuitos. Que son gratuitos. Bueno, gracias. Ahora、eh, llega Flor con la consigna del día, Flor. Sí, para el día de hoy, el traje de consigna sería un día de calor. r c o m o hoy? ¿Qué se toma algo? ¿Fresco o caliente? ¿Vos que tomás algo fresco o caliente un caliente día como de calor? Caliente e o el primer. ¿Caliente? Vos、sí. s o f i r a el mate, Flor. Sí. Bueno, les invitamos a nuestros oyentes a que si quieren pueden contestar、okay. en nuestro Instagram la encuesta sobre qué prefieren este día de calorcito, si algo frío o caliente.、Perfecto. Vos, c e r e ¿qué preferís? Ay, yo prefiero algo c a l e n t i t o no sé por qué me da. Está perfecto. Está... ¿Vos, Agus?、Eh, algo fresco, ahora porque hace calor, se nota. Ok. ¿Lauti? Algo fresco, ¿viste?、Uh -huh. eh, los d s e calor, pero los d e lluvia se puede combinar un calentito con el estar fresco también. Así que los días de lluvia se puede dar una pasta, algo también. Uy, sí, r a r Los días de lluvia que son hermosos Igual hoy、fresco. hace calor. Hoy hace calor y podemos tomar helado, agua, algo fresco, una comida bien fresca, unos aguchitos, algo fresquito. Ay, sí. sí. Y bueno, como dije, los días de lluvia viene b a r r o para algo c a l e n t i t o ¿viste? Cuando、sí. e s t á fresco, igual que bien、sí. me v o Nico, vos, este, este día que, que hay calorcito, ¿qué preferís? ¿Algo más frío o caliente?、Mm, frío. Frío, ok. Bueno,、eh, y terminamos este primer bloque. Terminamos este primer bloque con Estelares Rimbaud.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 Tocamos Este segundo bloque con AU y su columna de receta. ¿Cómo está, AU? Bien, ¿qué piensan ver, que les traje? ¡Uy! Si、barrio. yo les digo torreja de acelga, ¿qué les suena? ¡Ah, que estoy jugando! Ah, yo pensé que iba a decir trufa, no era torreja. No, torrejas de acelga, le s digo los ingredientes: Sí.、Vale. un l atado de acelga, una cebolla grande o dos chicas, dos dientes de a j o y dos huevos. Sal, sal y pimienta y nuez moscada a gusto, y queso r a l l a d o a gusto, y cinco cucharadas de harina. Y una cucharada de polvo de hornar, como para que no se baje la torreja. Ok. Es un secreto que nadie lo sabía.、Eso. Para que quede más, como también, que se, se levante un poco con el polito hornado. Hervir las hojas de la s e l g a escurrir y dejar enfriar. Cortar la cebolla y el ajo y s o f r e í r Dejar que se enfríe, porque si no, si la comen caliente, te va a quemar la lengua. Sí. Cortar la s e l g a incorporando cebolla y ajo y luego. Agregarle dos huevos, sal y pimienta y nuez moscada y queso r a l l a d o a gusto. Incorpora cinco cucharadas de harina y una de polvo de hornear. Es como que varias veces lo repite. Ok. <risa> Mientras tanto, calentar el aceite y armar bolitas con la pasta de acelga. Y una vez caliente el aceite, incorporar la, las torrejas. ¿Quién no va a comer torrejas acelga esta noche? Aparte, qué rico unas torrejitas.、Oh, qué rico. <risa> Está lista para comer una vez este dorado de ambos lados. Así e el agu tip es agregarle pedacitos de queso cremoso. Saber cómo le da. Delicioso. Qué rico p o n l e la torreja para darle sabor a esta delicia. Qué rico, Qué rico. escucha. Y los pedacitos de queso son: preparamos la torrejita, ponemos queso y, y como compactamos arriba más torrejita. Claro. Puedes hacerle el doble volumen si quieres. Qué rico. Y lo que no pueden comer: torreja de acelga. Y naca. De, de arroz, de, arroz de zanahoria, de fideo. ¿Vieron s que, que generalmente la torrejita nace? o、eh, Es algo que, me, que se me ocurrió recién.、Sí. Porque de, de la, de, si nos sobra fideo s o si nos sobra arroz, ¿qué hacemos? Torrejita. Sí. torrejita. Sí.、Eh, así que quizás Ay, podemos colar de mechuna, todo.、Eh. ¿Sí? Se la hizo con la <risa> Para mí, v e m o s poner más que, de, que lo que dijo Babu. Pero a mí me encantaría poner una rúcula para arriba, Loma. ¿Rúcula?、Oh, rico. Rico. Nunca comí torrejita de rúcula. Sí, puede sí. O puede ser con、sí, carobanzo, con, con cosas、un、así,、rúrante. con lenteja. s Con todo. Bueno, ¿sabés qué nos vas a traer para el próximo miércoles? Puede ser algo que es un postre que se estila ahora, pero no lleva nada. Ok, ya nos tiraste <ríe> una primicia. <ríe> bueno, gracias a vos. De nada. Seguimos con Flor y su c o m i d a de fútbol santafesino. ¿Qué nos das a dar de fútbol? Ojalá、no. que sea buena p a r a b r a Gracias, se lee. Con la Flor Chu, nos trajiste noticias hoy sí, del deporte. Notísimo, a ver, vamos a h a l r los clásicos santafesinos. Dale, vas a hablar del clásico、sí. santafesino. De color de unión, va a jugar este mes, sábado 13 de septiembre, a las 15 horas, la semifinal de la Copa Santa Fe 2025, puerta cerrada, en el Estadio Migabelo. Claro. Ay, ¿sí? ojalá que ganemos. Para mí sí. Ojalá sí. Que, que ganemos con Colón o no. Sí, con Colón o、claro, no. Claro, acá somos muchos zabaleros para SIAU.、Sí, ¿Y por qué con puerta cerrada? Porque la、pasa? gente lo va. v a、ah. No, porque en realidad viste que hubo muchos disturbios. Problemas. Y, y, y ajá, yo creo que la gente quiere prevenir eso y, y, y bueno, se eligió a puerta、ah. cerrada. Bueno, ¿tenés otra noticia? Sí. Por el lado de Colón. El, el, el equipo no remonta y sigue acumulado y derrotas. El cambio de unión llega con más motivación al clásico s a n t a f e c i n o sea, tafesino, ya que viene de ganarle a Rancing. Y sí,、ah, bueno. uh. Unión al lado de Colón podríamos decir, que la se... buen chino, buen、claro. podríamos decir que Unión se posiciona mejor al lado de Colón porque, porque viene de victorias. Nosotros、sí. venimos de derrotas. De pa derrotas. Nosotros venimos para abajo. Como Entonces, la Argentina que venía para abajo. Sí. Entonces, sí. Sí. Entonces sí, tienen como cierta ventaja. Y、sí. bueno, y, y, y, y f u t b o l i s t a También, porque están en primera y nosotros estamos en la v e n u Me dicen、sí, acá por Pucaracha. Y sí, también es un punto. y sí.、Eh, pero bueno, esperemos, nunca se pierde la fe.、Sí. Esperemos que bueno... Que、bueno. Colón gane, ojalá. Él, bueno, gracias Flor por estas noticias. No. ¿Quién llega a la canción de Paulo Londra y Adam y Eva. No, eh. Eh, llega, Flor ah, no, llega Flor y Ariel que nos presenta la columna de cine y de serie. Dale, Dale,、sí. Dale vamos a arrancar con las películas. ¿Qué、sí. p e l i nos trajiste para hablar hoy? Para hablar, como r e dicen p o c o otro viernes de loco. Se llama otro viernes de loco, una p e l i c u está haciendo、canta. furor en el cine. Sí, sí. De, de, de. Furor.、Sí. Dale, contanos de qué se trata. Se trata sobre Tess Ana n Coleman. Quiere de nuevo tener un. Intercambios de cuerpos y se e n f r e n t a a los restos de una familia. Es como juego, Polene. Claro. Ensamblada y que también aparecen nuevos personajes para intercambiar cuerpos. Claro, esta es una peli que ya. Que, que Ya viene desde antes, es una peli histórica、sí. que la, la hicieron de nuevo.、Sí. Y no solamente Tess y Ana Coleman, que son madre e hija, intercambian cuerpo, sino s que también aparecen otros familiares para intercambios de cuerpo.、Sí. Yo creo que yo, yo vi el tráiler y、Ajá. creo que, se vi, que, que hay chicas de juegos gemelas de antes. Estaba la de juegos gemelas, la, la, la, la, la, la mala de juegos gemelas.、Ajá. Está ahí, ahí、ah, en, no, Ella, en el show.、Sí. Está sí. La, otra, la, la otra también, la tía que está a en el juego s gemela, s u e parece、Ajá. ahí en el. Mira, yo no, yo no sé quién sí, son los p e r s o n a s La primera, primera vez vi. ¿Viste la de la otro、serie? Viernes de sí, Loco? Sí, la vi, está bueno. Bueno, y la gente que sí quiere ir a verla, f l o r e n d ó n d e puede ir a verla? La Revera Soprita Carterera pegada a la pared. Ajá, está ahí, está ahí, no, sí, no, puede,、sí. no pueden perderse, está ahí la película. Sí, sí. y Si la quieren ver en Disney <coughs> Plus, la de otro un, un Viernes de Loco, está en Disney Plus. Pero、así. la vieja, la peli vieja. La peli vieja.、Sí. e s c u c h a Flor, y por qué recomendamos esta peli a la gente? Recomiendo una vez una película que in, invita para r e í r s e mucho y para ir ver sola con amigos o familia. Y si es una peli que promete muchas risas. ¿Sí? Así que, bueno, puedes ir a verla sola con familias o con amigos que te vas a reír. Te vas vale, a ver, Daniel. Bueno, gracias, Flor Chulo.、Vale. Oh. Danielito. ¿Qué nos trajiste para hoy? Hoy les traigo una serie de Pacemaker. Es una serie de acción, comedia y ciencia ficción centrada en el personaje homónimo de DC Comics, interpretada por John Cena, un antihéroe que busca la paz mundial a través de. Método violento. La serie está desarrollada tras los eventos de la película de Escuadrón Suicida, donde John Cena es reclutado por, por la agencia ARGUS para combatir una amenaza alienígena conocida como el Proceso. Ma mariposa que consiste en que unas mariposas extraterrestres controlan a los humanos. Los pueden ver en HBO. Eso te iba a preguntar: ¿en qué plataforma podemos verlo? En HBO. Ok, ¿y es una serie, ¿es una serie larga, c i l i t o o es una serie corta? Eh, tiene dos temporadas. Ajá, dos temporadas, ok. Es una serie que b、bueno, u es n o e un poco larga, entonces podríamos ¿Sí? decir. Tiene dos temporadas. Ay, a mí me va a encantar. Yo ¿Sí? que soy de esa serie de ficción, de fantasía, me encanta.、Yo、sí, fui... ¿y vos la viste, Ariel?、Eh, dos episodios, e s t á n buenos. Es t á n bueno, s vos lo recomendás entonces. Sí, sí. Bueno, gracias entonces. <risa> Continuamos con la canción de Pablo l o n d r e a Dani Vega. Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. Y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas. De tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche, de mí no te escapas. Esta noche no me acuerdo las palabras. So、siempre con tener esta ada, y que t e この o q に e c o れ t の r t を a うの Como d a n n Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como d a n n Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren Él no te valora Él no te saluda A ninguna hora. alguien always what have, really can't and can't anymore have las take a warm have share life, little. you something so some words lobأs sl do to do? Before you to proud of you got don't to me me her need need weigh. 've been When Give the fight chاب In I I night Touin You'll a ti i e エ a tengamos n u e s t r o ラドネ、ウンセクト、ビンガ o ガ o ウンカミノ o n e s y Eva, rones, un secreto bien g ugitivo Como, y Eva, Como rones, un un camino y un d a n i e ニ a tengamos n u e s t r o ドラドネ、ウンセクトビン o ガ o ウンカミノ o n e s un secreto bien g ugitivo セアナメド、o モダニエヴァ、コモダ Como d a n i e ヴ a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 オービオンでドロッ d ソンでドロップ、ソンでドロップ。 ピーク・リーガー Man 名前はクリストマン。 Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Arrancamos con el tercer bloque con la ronda de Chimento. Me quiero morir. Lali desmintió los rumores de casamiento. Dice que es un gastadero de, de dinero por una noche. Lali, con todos los veles que ganaste. Si、sí, dice una cosa, te damos chava roma para que venga, p u r s si no tienes plata. Tini Rodrigo de Paul fueron a recitar de Lali en Vélez. Katy Perry se encuentra en Argentina presentando su show. Leo Messi jugó su último partido en, a, en las eliminatorias con la camiseta argentina. Marcó dos goles y se lo vio muy emocionado. Úrsula Corbero y el chino d a r i n anunciaron en redes sociales que serán papás por primera vez. Ah, y recordad, no es IA, dijo la, la Úrsula, es real. p a u l o Icardi se borró todos los tatuajes que tenía de Wanda Narra. Lali anunció que hará un quinto show en el estadio de Vélez la fecha será del 16 de diciembre. Cerca de, cerca de, cerca de Navidad. Seguimos con Agu y su columna de mito s y leyendas. ¿Cómo está, Agu? s Hola, ¿qué tal? Y hola, queridos oyentes. Todo bien, gracias. ¿Y bien. ustedes cómo andan? Bien, bien acá andamos, con calorcito. Sí, hace un calor infernal. Sí. Esta vez les voy a traer la leyenda de, de, un, de mi santo preferido. O sea, el único que tengo, digamos, en, en mi vida,、Ajá. para mí. O sea, San Jorge y el dragón. Esa leyenda famosa que me encanta. wow, a ver. Cuando brille en el cielo, la primera estrella surgirá desde el fondo de las aguas. El dragón. No. Cuando brille en el cielo, la primera estrella surgirá desde el fondo de las aguas. El dragón espantoso, abominable. Reclamará lo que le pertenece. La joven princesa, ofrecida como sacrificio para calmar su furia. Eso es parte de, digamos, como de un poema, por decirlo de una,、okay. una pequeña introducción. Ok. Y ahora viene la leyenda. El galope corto del caballo lo llevó hacia ella. Era muy hermosa, y de sus ojos caían lágrimas pesadas. El soldado bajó del caballo y se acercó. Se llamaba Jorge. -¡Vete si no quieres morir también! -susurró la princesa. -No temas, con mi fe puedo enfrentar a los dragones. La luz tenue de la primera estrella brilló en el, firma en el firmamento. Y de las aguas emergió el fabuloso animal, con las alas extendidas de orilla a orilla. El cuerpo era grueso y poderoso, los ojos rojos en sangre. Jorge miró el cielo y se encomendó a Dios. Después, con un solo movimiento de su lanza, derribó al dragón. Pero la bestia intentó ponerse de pie. Dame el cinto que adorna tu vestido, pidió él. Ella le extendió una cinta blanca con la que Jorge rodeó el cuello de la bestia. -Tómalo, ya no te atacará -dijo él, y le entregó la cinta para que sujetara al dragón. La princesa tomó el lazo y el horrible ser la siguió mansamente hasta el poblado. -Abrasen mi fe y ningún peligro los acechará -exclamó Jorge, y ante los ojos azorados del pueblo terminó con el dragón. Un charco de sangre espesa se formó en el suelo. En el centro, una rosa abría sus pétalos suaves y delicados. Jorge la tomó y se la ofreció a la muchacha que aún temblaba. Después subió a su caballo y se a l e j ó en silencio, lentamente. ¡Wow! ¿Qué leyenda esta? Yo la verdad es que no la conocía para ser s i n c e r a Es muy famosa. Sí. También hay otra versión、uh -huh. que dice que en la pelea San Jorge iba perdiendo. Pero. Al ser un cristiano, se retrocedió, se alejó de la bestia y rezó ofreciéndole un trato a Dios.、Uh -huh. Si Dios le daba la victoria en la batalla, él le entregaría el alma del dragón. ¿Y cómo se entiende eso? Porque en esa época era costumbre ofrecer sacrificios de animales, matar animales en honor a Dios. O sea que si San Jorge. Lograba obtener la victoria, mataría al dragón en honor a Dios. Le entregaría su alma,、uh -huh. el alma del dragón. Entonces, Dios lo escuchó y aceptó el trato. Y le dio la victoria en la batalla y por eso logró vencer al dragón. Ok, y, y, y o sea, como que peleó por Dios, sería el、sí, nombre, de... nombre de Dios.、Okay. Por eso, acá en la leyenda que yo les leí, decía se encomendó a Dios, porque era cristiano. También hay una pequeña versión sobre, distinta sobre el final, que dice que en vez de matarlo. Eh, le hizo jurar al dragón que nunca, ataca, nunca más atacaría de vuelta al pueblo, al poblado. Vos, no me y... extrañaría,、Ajá. ya que los dragones son tan inteligentes, tan serios, tan poderosos, que no me extrañaría que entendiera lo que el otro le pidió y le hiciera jurar eso. Ok, esa puede ser también una opción factible.、Uh -huh. Bueno, Uy, ¿tenés algún dato extra de toda esta historia que nos venís contando? Por supuesto. Y dice así: San Jorge el mata dragones, Turquía. San Jorge. Nació en Capadocia, actual territorio turco, que por entonces pertenecía al Imperio Romano, porque él era un romano justamente. Siguió la carrera militar y trabajó al servicio del emperador Diocleciano. Tiempo después de su heroica victoria contra el dragón, San Jorge fue ejecutado, lamentablemente, por negarse a renunciar a su fe cristiana y fue enterrado en la ciudad de e l i t a Dicen que lo decapitaron o algo así. En el siglo V fue canonizado por la iglesia como un santo. O sea, canonizado quiere decir que fue ascendido a santo.、Uh -huh. Y su figura se volvió tan popular que es el patrono de varias ciudades. Cada 23 de abril es homenajeado en muchos lugares del mundo. Mira. ¿Qué, ¿Qué dato? Yo la verdad es que no、sí. sabía todo esto. El ¿no? 23 de abril、eh, es cuando es el, digamos que es el día de San Jorge. Ajá, de San Jorge. Bueno, gracias, Agü, por toda esta info que nos trajiste. De nada. y o v e n g o a expliqué algo r a p i d i t o Lo de canonizar se refiere a, h a c e a en lores y en cosas, a hacer algo oficial, o sea, eso se refiere. A La Iglesia Católica decidió en el siglo V, que es el 400 en adelante, hasta que finalice, decidió canonizarlo como santo, o sea, oficializarlo. Como un santo, eso en la historia judío cristiana. Ok, bueno,、eh, gracias por el dato. Bueno, ahora seguimos con, con Santi y los multiversos de Santi Siagus.、Sí, ah,、eh, se olvidaba una última cosa. Como es costumbre en esto, no les voy a decir la siguiente leyenda que les traeré, pero sí les voy a dar una pista. Ay, yo quiero una pista. Que es que de, de esto que fue en Turquía, que en ese entonces era del, del Imperio Romano.、Ajá. Vamos a pasar de lo cristiano a lo africano. Vamos a irnos a África. Ok, yo no sabía que había dragones en África. Sí, hay dragones en todo, en todo el mundo, incluso en la Antártida. Ay, mira, no sabía. Hay dragones、no、sabía. De, de la Antártida. Como Kindidora en la, la cosa del Monsterverse. Viste que Kindidora、mm. es un titán que e s t á en la Antártida. Ser, pero eso, era, eso ya fue ficticio. o ya e s t Esto también es ficticio, pero eso fue inventado para la película.、Ah, y para él él el más, universo. Para el s más c o n o c i d o en el mundo. Claro, ok. Esto es de África, es un dragón africano. Bueno, bueno gracias bueno, por, por la pista que、todo. nos diste.、Sí. Espero que le s haya gustado.、Dale. Sí. Bueno, ahora Santi, venimos con los multiversos de Santi. ¿Cómo estás? Bien, vale. Bien, Augustines,、eh, Cele y Nico. Hoy les vengo a traer que los voy a hacer un resumen r a p i d i t o La otra vez que tuvimos inconvenientes técnicos el miércoles pasado, acá en. No, hicimos, no lanzamos programa acá, sino que lo lanzamos nosotros, los de Kairos, lo lanzamos en nuestras redes. Y les vengo a continuar de esa parte, de lo, del multiverso de Warhammer 40000, de las dos partes que me faltaban que había hecho hasta ahora, de las líneas de tiempo, que es la era de los conflictos y las guerras de unificación. Iniciamos con la guerra de los conflictos de Warhammer 40.000 en este segmento. Bueno, Dale, te ahora en esta parte de la línea de tiempo volvemos con los Eldars. ¿Se acuerdan de ellos, estos elfos espaciales? Bueno, mientras que los sistemas humanos, ya desconectados e incomunicados entre sí por la rebelión de los hombres de hierro, los Eldars a este punto eran ya inmortales y tenían miles o millones de años. Ya a b u r r i d o s buscaron formas de placer para satisfacerse a tal punto en los hoyos que serían tan indescriptibles en esta columna o rompería la generación de cristal. Bueno, buscaron tantas formas de placer que sin darse cuenta en la d i f o r m i d a d de esos esexos, generaron en las llamadas tormentas disformes en el centro de su imperio a Slaneish, el príncipe de los esexos, el cuarto dios del caos. La o el príncipe oscuro, generando así que los otros tres dioses del caos, Nargel, Tench y Kor, empiecen a ser más activos en nuestro plano, además de que surjan más f í s i c o s entre los humanos. El problema en este tiempo, como no entrenaban para que los usen, o sea, los f í s i c o s los hacían más s u s c e p t i b l e s a que los posean demonios y señores de los grandes demonios, consiguiendo así que los planetas humanos entre, entren en caos. Los que no lo hicieron con la rebelión de cibernética y sean invadidos ta por tanto los orcos y demonios, en su mayoría entre los Eldas sobrevivientes que viven en sus planetas originales, lejos de donde nació Islanés y en mundos naves, unas naves del tamaño de planetas enteros. Se les denomina como Exoditas, ahora que siguen sus tradiciones originales. Entre este caos, Surgen los Drukaris, eldars oscuros que siguen con las tradiciones maléficas y oscuras que atrajeron a Slanevs. Además, que como en la tierra, ahora denominada en milenios como Terra, tras la caída del sistema de la d e f o r m i d a d de viajes interplanetarios de la Sagrada Terra, más que dependía de su comercio entre planetas, hubo un caos generalizado en todo el planeta. Sumando a la rebelión cibernética, y más que había políticos corruptos que se a b o r e a b a n de la tecnología antigua y ahora prohibida, ahora conocida como la era de la tecnología oscura, o sea, la anterior, y aborrecida, formaron tribus modernas y se organizaron en los, que, en los conocidos como tecno-bárbaros. Pero no todo estaba oscuro. Ahora surge la esperanza, las guerras de unificación. Ahora estamos en el milenio treinta y av. La Sagrada Terra quedó hecha un páramo radioactivo. La humanidad había perdido esperanza en ella, pero no la esperanza en ellos. Ahí fue cuando surgió el Emperador de Entre Ellos y le mostró que había esperanza en ellos. Junto a su amigo t e c n o m a g o Melkador creó a los Guerreros Trueno, unos super soldados genéticamente modificados y guiados por su guardia personal, los Adeptos Custode. O también conocido como los Guardias Dorados. Los guiaron hacia la batalla contra los Tecno-Bárbaros. Además de pedirle a Melkador de crearles los Adeptos Astartes. Puesto que los guerreros truenos, al ser fabricados en masa, se le atrofiaban la mente y se hacían muy violentos e incontrolables. Luego pensó, que, pensó en que esos guerreros modernos debían de tener un general. Cada legión que crea que serían 20 ahora. Con su semilla genética, crearía con el proyecto Primarca a los Primarcas, sus hijos genéticamente creados de sus 20 cualidades en 20 semillas En 20 semillas genéticas. Para ello, los tenía bien planeado, además de usar la d e f o r m i d a d y conocimientos prohibidos del, con la tecnología de la era de la tecnología oscura y usando los óvulos de e r d a la psíquica. Más poderosa, nomás por debajo del emperador. Los dioses del caos se percataron que si el emperador los obtenía, p e r d e r á n de seguro. Intentaron de conseguirlos y e r d a al ver el destino de sus hijos, con su poder psíquico, los diseminó por toda la galaxia. Y ya sin sus generales, el emperador no tuvo más de otra que lanzarse a la conquista de la galaxia sin sus generales en la conocida como la Gran Cruzada. ¡Guau!、Wow, ¡Cuánta información de un multiverso!、Sí. Que es muy, es muy difícil como. Seguirle el ritmo. Seguirle el ritmo, porque son un montón de palabras nuevas, Antigua. Técnicamente,、wow. en, en el, universo, el universo de Warhammer se divide en tres facetas: de,、uh -huh. que los creó los Game Borches, ya vieron c o m o hicimos en la, la anterior hablando, que, de, que eran n e r s que decidieron hacer figuritas. Bueno, está la versión medieval, que es Warhammer Fantasy, que es la primera que salió a la vez con esta, que es Warhammer 40.000, que la diferencia es que el otro es un planeta ficticio en tiempos medievales. Y que alguna s de los humanos de las otras especies tienen tecnología como semi-industrial. Mientras que este es nuestro universo, pero 40.000 años en el futuro. Ok. Bueno, ahí ya me orienté también un poquito en tiempo. Después está la versión de Age of Shigmar, o era de Sigmar Traducirá, que es que Sigmar es el emperador, dios, o rey emperador del imperio de Warhammer Fantasy. ¿Qué pasa? Que este está en un plano de dimensiones de. Que pelean con otros dioses, tanto humanos o no, y están en disputa con sus demonios, con los de, que son demonios con demonios y lo que son sus, sus guerreros sagrados ahí.、Uh -huh. O sea, como si fueran ángeles y demonios. Ok. ¿Cuchas? Ah, como. <coughs> yo te quería decir, como, por ejemplo, estaba viendo la de Yanara. Yanara tiene gnomos, tiene, tiene. En la película tiene gnomos, tiene, uh, tiene, uh, tiene demonios, tiene un poquito de todo, tiene un poquito de, de gnomos, de. De, de, de, de un poquito de, de todo, o sea, esto completito, la, la de Llanar, la e l e c t ó n i c a de Llanar. Eh, muy buena, estaba antes en Netflix esa, esa serie, pero la cancelaron hace mucho.、Ah. Pero s t a b a yo la vi, muy t e n i a de todo un poco, era como, como que todos, todos peleaban contra todo. Estaba claro, era un、listo. multiverso donde había un montón de, de razas, Ajá,、sí. un montón de no razas. solo humanos, como dijiste, elfos, gnomos, enanos, tal vez, enanos, elfos habíamos... oscuros, enanos、sí. oscuros también, En、oh. magos había, había un montón de cosas, alrededores de seres malignos, como acá en los dioses del caos. Había demonios, el demonio que tenía. Ah, había c a m b i a formas, algunos demonios c a m b i a formas, o sea, había de todo un poco en esa. c o、claro. m o también、bueno. en The Witcher, que hay c a m b i a formas. Sí, como Shadow Hunt, que también tenía c a m b i a formas.、Sí. Muy buena serie Witcher. ¿De Witcher? De、sí. Witcher, sí, Muy Witcher. buena serie en Netflix.、Mm. Bueno, y ahora siguiendo con la consigna del día, le quiero preguntar a los dos columnistas、sí. que, que, que venían participando, a a u s y a Santi, en este día tan lindo que hace calorcito. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Algo fresco o algo más calentito?、Eh, yo, en lo personal, cuando empieza a hacer calor al extremo, como ahora, que la sensación térmica debe ser de 31, mientras que dijo María que va a decir que debe ser de 20, tal vez,、eh, prefiero tomar algo frío: agua,、eh, las aguas que dice el Chavo, esas aguas a b o i z a d a s o limonada, o juito g u bien frío, o un t é d e r e Ok, k a g u s Y en lo personal, a mí me gusta más lo que es frío, lo que es fresco. Pero si hablamos en general, yo diría que. Diría que de los dos. Porque, por ejemplo, para los que sienten mucho calor, como en estos días calurosos, claro está, es perfecto algo fresco, cualquiera lo sabría. Como un heladito, por ejemplo.、Oh, un helado. Sé, como la el f a l a u t i O alguna bebida fresca, fría. Pero no está de más también estar, qué sé yo, si alguien quiere estar en la plaza o ya sea en su casa también, o también, qué sé yo, cuando se van de pesca en días calurosos como este, ahí tomando un matecito en el sillón, tranquilo, o, tomando, o en su casa también tomando algún cafecito, para cuando, un, cuando uno se despierta, claro está. Sí. Bueno, gracias por, por sus opiniones. ¿sí? Pero hay que tener cuidado, eso sí, con el café, porque el mate está bien. Pero el café en grandes cantidades puede llegar a ser letal. Yo voy entendiendo,、sí. así que. Ok, muy、sí. bien. Hay que, hay que alternar a veces en la vida. Dicen Soy... que hay gente que tomó Coca-Cola y café a la vez y que murió. Porque eso te sobresale, todo, sobresale el corazón. Porque una cosa, que tiene cafeína incluida, que es la Coca-Cola. Mientras que el café tiene cafeína natural. Imagínate. Que se comprobó científicamente y gente se murió de eso. Que tomó café a la vez y Coca-Cola. Mira, no sabía ese dato. Así que bueno, para tener cuidado. Yo me enteré. De que, de que el café era mortal en,、pues、en grandes cantidades, debido a que vi una vez q u en e la tele de una mujer que tomó y tomó tanto, tanto café y después se alteró con el jefe en su trabajo y le gritó y le gritó. Y bueno, se ve que eso, le, el café más la alteración de su cuerpo le, le hizo tanto daño al corazón que se literalmente cayó muerto. También al sistema neurótico que están muy conectados el cerebro y el corazón. Sí Bueno, ¿cuántos datos q u están e tirando eso? Sí, por favor. Sí, sí. Arrancamos con el conductor. Ahora vamos con el c o n u c o n la con el n e v i o Juegos, ¿qué ya trajiste, Agus?、Eh, red. Dead Redemptium. <coughs> Imagínate calvar en medio del desierto, el sol cayendo en el luz y el sonido de los cascos resonando en la tierra seca. Estamos en el viejo oeste, pero no en una película, sino en uno de los videojuegos más icónicos de la historia: Red Dead Red Tune. Hoy, en nuestra columna de videojuegos, vamos a meternos en este mundo de duelos, trenes y r e d i n c i ó n Es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Rockstar Games. Está ambientado en el viejo oeste estadounidense. A comienzo del siglo XX, en plena transición hacia la modernidad y la desaparición de los f o r a j i d o s el protagonista es John Marston, un ex criminal que busca r e m e d i r su pasado. El gobierno lo obliga a cazar a los miembros de su antigua. Banda a cambio de la libertad de su familia a lo largo de la historia. Marston viaja por desiertos pueblos hasta México, en un mundo abierto con un nivel de detalle impresionante para la época. El juego combina tiroteos en tercera persona, exploración libre, duelos, caza de animales, misiones secundarias y un sistema de decisiones normales. Morales que afecta como las los perciben los NPC. Fue aclamado por su narrativa madura y sus personajes memorables, y el mundo del lejano oeste. Ganó múltiples premios y es considerado uno de los mejores juegos de la generación de consola de PlayStation 3 y Xbox 360. Escucha, ¿este juego es gratis o hay、no, pago? No, es pago. Ok, ¿y vos tuviste el placer de poder experimentarlo o aún no? No. no. ¿Y、eh, dijiste que era para Play y se puede jugar también de forma online?、Eh, sí. Ok, que eso está bueno porque el que no tiene Play también puede jugarlo de manera online. Es una posibilidad de, de bueno poder probar、sí. todos estos juegos que, que ofrecen. Sí. Bueno, muchas gracias, AUS, g por esta sí, columna. Con online se refiere el AUS g no a jugar en vivo con otros jugadores, ¿no? Online, que puedes descargarlo en línea. Sí, sí, ya sé, ya sé.、Bueno. Ahora continuamos con una canción de Manero Karina Jimena Barón, Ángela Torres Sinvergüenza. a、sí. 私の家族のために、私の家族 t e めに、私 s 家 e v た n o m の abandonaste y eso nunca lo o l v i d た No me e s c た i b 私 s tanto, に、e c e s i た o un respiro No e r a た tan atento cuando た s t 私の a s conmigo a u た q u e d i 族のために、私の家族のために、私の家族の o めに、私の家族 i た o に、私の家族のために、私の家族 o r a que me puse buena Te acordaste de mi amor なんで Para continuar el programa, arrancamos este cuarto bloque con María y su columna de clima. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola chicos, hola mis queridos oyentes. Para el día de hoy, miércoles, tendremos una mínima de 12 y una máxima de 25. Estará soleado. Está soleado. Para mañana jueves, la mínima será de 11 grados y la máxima será de 23 grados. Para el sábado, estará nublado con una mínima de 15 y la máxima será de 24. El domingo estará soleado, lindo para pasear. Qué lindo, Mari, el fin de semana, que esté lindo para pasear. ¿Vos vas a salir a pasear el fin de semana? ¿Tienes planes? Y algunos. Está bien, porque si está lindo y hay solcito, qué mejor. Para salir a tomar un poco de aire fresco. Para i a la costanera,、no. caminar, a reconectar un poco. Para l u c a l o s a Sí, en realidad no sé si conectar, en realidad desconectar un poco de la semana. ¿Sí? Uh -huh. Así que bueno, la verdad es que muy agradable el clima de hoy, María.、Sí. Aceroso、sí, también que en nuestra costanera tenemos dos parques de diversión, uno infantil y juvenil, y otro para adolescentes. Sí. Seguimos con nuestra conductora Cele y la genera cultural de la ciudad de Santa Fe. Ahora, hola chicos, ¿cómo andan? Les traigo tres propuestas hoy. Dale, ¿qué tres propuestas nos trajiste? Tres propuestas de acá, de Santa Fe. Ok. De, acá, de, los, de, los, de los cantantes de acá, s a n t a f e s i n o s que a nosotros nos gusta de la cumbia.、Uh -huh. le, traje los tres. le traje a Marcos Castelló de Caniche,、uh -huh. que se presenta donde todo, empezó, todo, todo comenzó, el jueves 18 de septiembre a las 21 horas. En el centro Cultura Provincial, en Santa Fe, Junín 2475 para los que quieran ir. Entrada anticipadamente en a capacidad limitada. Ok, entonces a los oyentes que quieren ir a ver a Marcos Castelló, les dice. Tienen que ya sacar su entrada. Saquen entrada. ¿Qué fecha? Recordame la fecha. El jueves 18 de diciembre a las 21 horas. Ok, en diciembre falta igual. Septiembre, septiembre. Ah, septiembre, ok. Muy bien, muy bien, septiembre. Y Uriel Lozano se presenta acá en Santa Fe el viernes 19 de septiembre, a partir de las 21 horas. En Lemon Arena, donde estuvo Karina, ahora va a estar.、Eh, ahora va a estar.、Uriel、Está、Lozano. muy de moda ese Lemon.、Eh, sí. lemon. ¿Cómo es Lemon Arena? Es Lemon Arena. Hay muchos artistas que están yendo ahí. Sí. Está en la ruta 16-8 en East East Island Corp, Cor Santa Fe. i n g r e s o a menores acompañados por un adulto responsable a b o n a desde los cuatro años. <risa> después d e show, sigue con DJ invitados. Ok, entonces la gente que va a ver a u r i r Lozano termina u r i r Lozano y la joda sigue. La joda sigue, así que para、okay. que quieran venir, o sea. ¿Y, okay, qué, okay. ¿Y qué tercer cantante s a n t a f e s i n o nos trajiste para ir a ver un espectáculo? Es <coughs> malo, le tengo que decir que anticipadamente、ah, la capacidad limitada, o sea que tienen que ya buscar su entrada. En, ok, ya okay. tienen que buscar la entrada. El de Uriel o s a n o también, ya tienen que buscar su entrada. Y ahora Sergio Torres le traigo. De la, la voz de la cumbia llega a Hub. Ok. La entrada ponen 15 b o l e t e r l a s Hub o a través de Ticketway y su punto de venta, online y físico. Hub, 25 de mayo 34-28, capacidad limitada. Todos tienen, que pa todos tienen que pagar su entrada, todos tienen que conseguir su entrada ya. Todos tienen que conseguir su entrada porque hay capacidad limitada también. Sí, sí así Y que... también, menores de,、eh, mayores de 4 años ingresan con un auto d l responsable.、Claro. Sí, eso sí, para,、okay. el, para el de Uriel Lozano. Ok, o sea, Bueno, que, que gracias. gracias. Porque... Todo, todo para la cumbia, o sea, todos los que quieran ir a la cumbia están i i n v t a d Nos、invitados. Trajiste tres artistas de cumbia para bailar, así pa que. Para que bailen todo lo que, todas las canciones de esos artistas. r e s c u m b i e r o s somos los s a n t a f e s i n o s además, si venden l i s o para、sí. los mayores.、Eh, hacemos dos, dos cosas favoritas los s a n t a f e s i n o s escuchar. De toda la provincia en general me refiero. De escuchar.、Eh, ¿Cómo era? Cumbia, Cumbia Santa Oficina y tomar liso, que es nuestro propio.、Almirazo. Creo que es el combo Santa f e c i n o、sí, O sea, l i s、sí. o en una mano y en la oreja escuchando Cumbia Santa f e c i n a、sí. Bueno, gracias, Ele, por todos estos espectáculos que nos trajiste. De nada. Y ahora continuamos con, continuamos con María, con el show de chiste. <risa> Disculpen que tengo un poquito de tos. Hola nuevamente, mis queridos oyentes. Espero que les guste estos chistes. ¿Qué hace un pez en el cine? ¿Qué, ¿Qué hace? Es un mero espectador. <risa> <risa> <risa> Buen chiste. Uno le dice a otro: ¿Este es el club de los vagos? Y el otro responde: Sí, aquí es. El que vea yo, entonces que <coughs> Perdón Que me entren por favor. Era un vago, o sea, él quería estar en el, en el club de los vagos、sí. y no se quería mover y le pidió al guardia de su vida que lo entre. <risa> Entiendo yo. Eh, eh, esta es otra, dice: Soy un tipo saludable, dice uno. Y el otro le pregunta: ¿Te gusta comer bien?、Y、le responde: No, pero siempre me saludan. <risa> Ese está muy bueno. Muy bueno. Está adivinada, a ver si ¿sí、saben. A ver. a ver. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué es? El reloj. ¿Es el reloj? Sí, a s í es. Ay, adivino la CL. Bueno, ¿y tenés una última adivinanza? Sí. ¿Qué es algo que sube pero nunca baja? La edad. Muy bien. Hoy están muy rápidos los locutores, están muy atentos a los chistes, María. Y a las adivinanzas. Y a las adivinanzas, obvio. Bueno, gracias por siempre hacernos reír en el último、sí. bloque, María. Bueno, y ahora vamos a arrancar con los saludos.、Sí. Queremos saludar. a, a, a lo s de Cairo, a todas las terapistas ocupacionales de Cairo. La vale, que hoy es su primer año oficial en c a i r o s y como Teo. Gracias.、Mm. Abelardo.、Eh. Abelardo. Que sin él no sería posible esto.、Eh, saludo a mis queridos oyentes, a b e l a r d o y a los que están allá escuchándonos en c a i r o s Bueno, y listo. Ya nuestras、no、familias. Y, y como、hogar. siempre, los、sí. esperamos todos los miércoles de 4 y media a 5 y media por Radio U s h o w Sí, nos vemos. Hasta la próxima. c h a u c h a u Hasta la próxima. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando v e r m u ú con papa s frita. s どうした